Elige tu futuro, elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína? ¿Qué? ¿Qué?